Mujeres con Historia Hace apenas unos días se estrenaba la película Secretos de Estado protagonizada por Keira Nehli La película cuenta la historia de Catherine Gann, un intérprete de chino que trabajaba como espía para el Cuartel General de Comunicaciones del gobierno británico conocido como el GCHQ Catherine Tenía 28 años cuando decidió jugarse todo su futuro por lo que ella creía justo. Evitar la muerte de inocentes. Lo que sabemos es que Saddam tiene el armamento. No lo sabemos, no para de repetir una mentira. Que seas el primer ministro no te da derecho a inventar tu propia verdad. El primer ministro británico Tony Blair, el presidente de Estados Unidos George W. Bush y el presidente de España José María Aznar se empeñaron en declarar la guerra a Saddam Hussein. Si descubrimos que... Hoy contaremos la verdadera historia de Interesa Gunn, a quien yo llamo la Snowden inglesa, y por qué decidió compartir un secreto de Estado a sabiendas que podría pasar el resto de su vida en la cárcel. Si descubrimos que alguien ha ocultado información, se le acusará de infringir la ley de secretos oficiales. Catherine llevaba una vida en cierto modo rutinaria. Cada día se iba a trabajar al GCHQ, el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno Británico. Y bueno, pues esto es una organización de inteligencia y seguridad responsable de recopilar información y también de asegurar las propias comunicaciones del Reino Unido. Este organismo además se dedica a proporcionar garantía y seguridad tanto al gobierno británico como a las Fuerzas Armadas del Reino Unido. Bueno, pues Catherine formaba parte de un pequeño departamento intergubernamental del GHCQ, compuesto por intérpretes de diferentes idiomas encargados de traducir mensajes tanto escritos como hablados. Bueno, pues estos mensajes los entregaban al gobierno... ...por la seguridad del bien común del pueblo británico... ...la especialidad de Catherine era el chino y el japonés... ...y además tenía acceso a la información clasificada. En esa época los medios de comunicación se hacían eco... ...de las declaraciones de altos mandatarios que denunciaban y criticaban a Saddam Hussein por tener armas de destrucción masiva. Los ojeadores de la ONU fueron en varias ocasiones a territorio iraquí para comprobar si esas afirmaciones eran ciertas, afirmaciones que Saddam y su gobierno negaban una y otra vez. Pero, a pesar de la polémica suscitada entre la población europea y norteamericana, que no quería una guerra, se alzaban otras voces que atemorizaban al pueblo. En aquella tesitura donde no estaba claro que era cierto y que no, llegó el 31 de enero de 2003 al ordenador de nuestra protagonista un memorándum enviado por la Agencia de Seguridad Norteamericana, por la NSA. En aquel memorándum se requería la colaboración británica para espiar las escuchas de los teléfonos de las embajadas de Camerún, de Angola, de Chile, de Bulgaria, de Guinea-Conakry y Pakistán, embajadas, que eran reacias a apoyar la guerra contra Irak. El objetivo era utilizar dicha información para presionar y coaccionar a dichos países... ...para que cambiaran su voto y terminaran apoyando la ofensiva. Los ojeadores de la ONU no encontraban indicios de armas de destrucción masiva. El mismo jefe de la ONU para Irak, Hans Blips, dijo en febrero de 2003... ...que había realizado más de 400 inspecciones por todo el país sin que Saddam se opusiera y que no encontraron ni una sola arma fueron varios los informes que presentaron los agentes de inteligencia de los países en litigio Estados Unidos, Reino Unido y España en los que aseguraban que no existían armas de destrucción, masi de destrucción masiva sin embargo los mandatarios no quisieron tomarlos en cuenta insistían que siguieran mirando ...que Saddam tenía los almacenes ocultos. El jefe de la CIA, George Zenet... ...tampoco oyó ningún indicio de armas destructivas. Sin embargo, Tony Blair demonizaba a Saddam Hussein... ...afirmando que tenía capacidad para atacar a los europeos... ...en 45 minutos. Desde Estados Unidos se decía que el presidente de Irak mandaba sobres con anthrax a los norteamericanos. En resumidas cuentas, los aliados tenían que atacar para salvar al pueblo iraquí del dictador despiadado Saddam Hussein. Vamos, que la inevitable guerra era casi una guerra humanitaria. Toda esta información era la que circulaba en la mayoría de los periódicos de todo el mundo, incluidos los diarios británicos como The Server, que se decantó desde un principio a favor de la guerra. Pero todo cambió cuando recibieron una prueba que parecía original y que dejaba en muy mal lugar al gobierno de Tony Blair. La prueba en cuestión era el memorándum firmado por Frank Koza, un jefazo de la NSA que instigaba a los trabajadores del GCHQ a cooperar con la NSA, espiando a las embajadas que veían ilegalidad en la guerra contra Irak. Catherine, que no era una mujer sensible a las guerras, no se oponía a ellas. Pero era plenamente consciente que la NSA se estaba extralimitando y que sin pruebas reales querían iniciar un conflicto en el que morirían miles de inocentes, tanto militares como civiles, con la complicidad del Reino Unido de su propio país, pues no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Así que estuvo atormentando, atormentada pensando qué hacer. sabía que su deber era desvelar aquella patraña aquel engaño que supondría tantas muertes pero también sabía que podía ser acusada de alta traición por desvelar un documento secreto de estado nadie le había obligado a firmar el contrato de trabajo con la GCHQ allí ella se había comprometido a la confidencialidad y a no contar absolutamente nada de su trabajo porque era un trabajo de espía al servicio del gobierno de su país si lo hacía, si lo contaba incumpliría la ley de secretos de estado y podía ser acusada de alta traición toda esta desazón, toda esta lucha interna pues era lo que le quitaba el sueño a Catheringan ¿qué era lo más justo y razonable? ¿mirar para otro lado y seguir con su vida ignorando la muerte de miles de inocentes? ¿o ser consecuente con lo que pensaba con sus ideales aunque el precio fuera perder el trabajo y caer al más mísero infierno siendo acusada? de traidor a la patria Finalmente Catherine decidió no pensar en ella misma y jugarse toda su vida intentando salvar a millones de inocentes parando una guerra falsa que solo escondía intereses económicos Catherine hizo una copia del memorándum y lo escondió para entregárselo a una activista amiga suya que lo llevaría a la prensa. Por supuesto, tenía mucho temor a que la gente o los agentes de inteligencia descubrieran que ella había sido la persona que había filtrado aquel documento. Pasaron los días, pero nada salía publicado hasta que, con muchas reticencias al principio, el diario The Observer, tras comprobar que el memorándum era auténtico, publicó el 2 de marzo de 2003 un artículo escrito por Martin Bright, cuyo titular decía revelados los sucios trucos de Estados Unidos para ganar votos en la guerra de Irak». la gran mayoría de los medios de comunicación de diferentes países del mundo se hicieron eco de la noticia y comenzaron a pedir explicaciones por supuesto el gobierno británico enseguida se puso a investigar quién había filtrado la documentación llegando a la conclusión que había sido alguien del GCHQ uno a uno todos los empleados fueron interrogados y Catherine al ver que podían acusar a un inocente confesó ...que había sido ella... ...¿Catherine Gunn?... ...¿quién cree que puede haber filtrado... ...el email de Coza?... ...tengo algo que deberías ver... ...¿Quién te lo ha dado?... ...una amiga... ...sus compañeros... ...no se lo podían creer... ...Catherine no daba el perfil de activista... ...y tampoco... ...de querer hacer algo así por dinero... ...por tanto solo quedaba una explicación lo había hecho por sus propios y leales ideales inmediatamente fue detenida e iba a ser acusada de alta traición mientras tanto su esposo de origen turco aunque en realidad era kurdo iba a pagar las primeras consecuencias casi fue deportado y eso que tenía todos los papeles en regla tampoco ayudaba nada que Catherine hubiese vivido en Taiwán cuando era pequeña además le per, no le permitían tener un abogado porque aquello implicaba una nueva acusación de alta traición si desvelaba el trabajo que realizaba en su empresa ...finalmente consiguió que el abogado Ben Emerson... ...al frente de Liberty... ...una organización que defendía causas por derechos... ...por, por los derechos humanos... ...pues llevara su caso. El caso se presentaba muy muy difícil... ...y parecía que tenía todas las de perder... ...si bien Emerson... ...supo reconducirlo para que el gobierno británico... Diera marcha atrás. Me explico. El gobierno quería realizar una campaña ejemplarizante que dejara en muy mal lugar la figura de Catherine Gunn para que nadie jamás se, atrevie, se atreviera a traicionar al país y saltarse la ley de secretos de Estado. De hecho, Ben Emerson le aconsejó a Catherine que se declarara culpable porque la pena sería mucho menor. Pero Catherine se lo pensó Sabía que si se declaraba inocente Era más probable que saliera Muy perjudicada No tenía nada que ganar Y todo por perder Podría acabar en la cárcel Quiere arriesgarlo todo Sin embargo ella Tras pensarlo Decidió declararse inocente Ella en ningún caso sintió Que traicionara a su país Muy al contrario No, trabajo para el pueblo británico No recabo información para que el gobierno Mienta al pueblo británico De hecho, ahora, diez años después Catherine no se arrepiente de lo que hizo Muy al contrario Le hubiese gustado que la filtración se publicara antes Porque lamentablemente Todo lo que arriesgó Todo lo que puso en juego No sirvió de nada Cierto es que hubo muchas movilizaciones y manifestaciones en contra de la guerra, pidiendo explicaciones, pero aquello no se paralizó. Esta guerra siempre ha sido impopular. En todas partes, en todos los países, la mayor manifestación de la historia de la humanidad. Finalmente, la ONU, con Powell a la cabeza, cambió su versión, dando su visto bueno a la guerra de Irak. San Hussein fue derrocado y miles de inocentes murieron por una mentira. Se tienen contabilizados unos 109.032 muertos de los que 66.081 fueron civiles. La única verdad es que nunca se encontraron armas biológicas ni tampoco químicas de destrucción masiva. Las excusas del antiguo premier británico Tony Blair llegaron demasiado tarde. Lo que consideramos cierto no lo era tal y como lo pensábamos y pido disculpas por ello. Aznar, el antiguo presidente de España, pues no se arrepiente de haber formado parte de una coalición contra Irak. No voy a, pe a pedir disculpas por defender el interés nacional de España, lo he dicho muchas veces y lo voy a defender ahora y George W. Bush pasado el tiempo admitió su error en un libro autobiográfico y admitió el grave error que cometieron al invadir a un país en el que no consiguieron armas de destrucción masiva ¿y qué pasó con Catherine? Pues Catherine salió bien parada. El gobierno británico retiró todos los cargos contra ella el 25 de febrero de 2004, el mismo día del juicio. Su abogado había pedido una serie de documentos que podrían revelar más mentiras del gobierno británico para justificar la guerra de Irak. Esa es una de las razones a las que se alude para comprender la extraña decisión. La guerra es ilegal. El público tiene derecho a saber por qué. Mi objetivo era parar la guerra y salvar vidas. Los cortes que hemos escuchado hoy pertenecen a Hispantv, TV, programa Hoy por Hoy y a la película Secretos de Estado, que os recomiendo encarecidamente. En la actualidad, Catherine Gunn vive en Turquía con su marido y su hija y se siente muy orgullosa, pero que muy orgullosa de la decisión que tomó. Porque aunque no detuvo la guerra, sí hizo evidente que todo había sido un engaño. Ojalá una situación así no tenga que volver a repetirse.